La verdad que ha sido como lo esperábamos, mucha gente que se acerca, como vos bien decís, por la necesidad, lamentablemente en nuestro país, producto de, de las crisis lácteas que se viene viviendo, la leche se ha convertido en un bien muy escaso y caro, y la verdad que es un elemento fundamental para las familias de, de nuestro país. Y en un país que tiene una cantidad de, de vacas, decimos nosotros, y de tierras impresionante es eh, la verdad inadmisible que el litro de leche esté más caro que en Alemania. Por eso nos pusimos al hombro las gestiones, aún sin ser gobierno municipal, con la proyección de tener una planta láctea municipal que le permita el acceso a los alimentos a bajo costo a los rosarinos y rosarinas, ya con los actores que existen, con la empresa cooperativa Cotar poder hacer esta asociación para hacer el lanzamiento en el día de hoy, pero presentarlo como una política estratégica que, se, estratégica que se va a sostener en los próximos meses en los centros de distritos de Ciudad Futura, para que los rosarinos y rosarinas puedan acceder a tres h de leche por 100 pesos. ¿Ya vienen realizando este tipo de, de, de trabajos allí en el Dama de la Resistencia, en la zona de la ciudad? Sí, esto es, digo, la posibilidad de, de hacernos carne con el sector lácteo viene justamente de la lucha que venimos dando en la ciudad de Rosario, la defensa del último tambo, donde no solamente pudimos sostener la producción primaria, sino que eso también fue posible por el agregado de valor en origen, por la generación de puestos de trabajo, eh, industrializando esa leche en quesos y en dulces, que hoy llegan también a los rosarinos y rosarinas a sus mesas de manera directa, con precios que están por eh, un 30% por debajo de los que se consiguen en las grandes marcas eh, que concentran la producción en nuestro país. Y bueno, este tipo de, de políticas nosotros entendemos que son fundamentales porque durante muchos años los alimentos se han convertido en un negocio y eso ha hecho que el acceso a las canastas básicas sea cada vez más inaccesible para muchas familias y en estos momentos, Digo, me parece que entre los políticos, en vez de echarse culpas por las jurisdicciones, hay que ponerse a laburar, hay que ponerse a trabajar con el sector productivo de pequeña y mediana escala, que más lo necesita, y beneficiar tanto a los pequeños productores como al consumidor. Por último, ¿a qué atribuyen esa, esa crisis del sector lácteo que vos mencionabas? mira por un lado tiene que ver con eh, la eliminación, el cierre de los tambos, producto de que eh, los costos de producción están cada vez más caros, en un modelo que se vierte al, al, al mercado de granos de la exportación. Eso ha hecho, por un lado, que los insumos de, la, de los alimentos de los animales suban mucho el costo, la dolarización de muchos de los insumos que también se necesitan en la producción, pero además de que eh, el agrocultivo de soja avanza sobre muchos tambos en materia de, de rentabilidad. Y por el otro lado, que en el eslabón de la industrialización la concentración es cada vez mayor. Hoy dos empresas a nivel nacional industrializan casi el 90% de la, de la materia prima que se produce y lejos de volcarlo al mercado interno y al consumo interno, deciden exportarlo como leche en polvo. Entonces, claramente esa, toda esa conjunción de políticas que tienen que ver con políticas nacionales que van en favor de unos pocos empresarios en detrimento de los pequeños y medianos productores, hace que eh, a la mesa de los argentinos y argentinas cada vez el acceso a los alimentos y particularmente el sector lácteo sea más caro y más inaccesible. Okay.